que eh, establecía un caudal mínimo que debe ingresar eh, a la provincia de La Pampa eh, del río Atuel, eh, 3,2 metros cúbicos por segundo, eh, dice el fallo de la corte, que debe empezar en los próximos eh, días, eh, puso un plazo ahí de 90 días eh, para ponerse de acuerdo con el tema de las obras que hay que hacer, para que en La Pampa de una vez por todas eh, empiece a eh, correr el río Atuel. Para charlar de este tema, estamos eh, en comunicación telefónica con Juanita de Ugalde, eh, una militante social, eh, defensora eh, de los ríos y que vive ahí, eh, en Santa Isabel. Eh, Juanita, eh, Pablo Cucharini y Lautaro Ventibeña te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Eh, Juanita, a ver, contanos qué, qué, qué reflexión no, no, no nos podés hacer este, del fallo cuando te enteraste eh, eh, la semana pasada. Bueno, nosotros estábamos esperando ya desde de hace tiempito que saliera este fallo, y bueno, el día eh, miércoles o jueves, no me acuerdo bien qué día fue que salió el fallo, 16, estaba con fecha 16, mm. este, bueno, nada, cuando llegué el fallo a, a través del grupo de WhatsApp de, de la CIA a mi, a mi, a mi, a mi teléfono, este, nada, lo leí muy, muy, con mucha ansiedad el fallo, con mucha... Este, emoción y la verdad es que me da mucha, mucha esperanza eh, la decisión que toma la Corte de Suprema de Justicia, que la veníamos esperando desde, desde el 2017, que dijo que en 30 días había que ponerse de acuerdo, que nunca nos pudimos poner de acuerdo con, con la provincia de Mendoza. Y bueno, finalmente la Corte este, toma cartas en el asunto, pone un número asesorado por el INA, por el Instituto Nacional del Agua. Y sea obedecido por Mendoza y, y que finalmente se pague esa deuda vieja que, que tiene Mendoza con, lo, con los, las pampeanas del oeste y de todo el noroeste de la provincia, ¿no? Bien. Eh, Juanita, la semana pasada cuando fue anunciada esta, esta noticia por el Gobierno Nacional, eh, había funcionarios de distintas áreas, diputados, eh, había solo una mujer en la mesa eh, que era Romina Smith, y no habló, es decir, como que no había mucha presencia femenina, eh, te, teniendo en cuenta sobre todo que las mujeres fueron protagonistas en la lucha por los ríos pampeanos. ¿Tuviste la misma impresión cuando viste esa imagen? Desgraciadamente sí. Eh, a decir verdad, eh, el gobernador convoca a todos los integrantes de la CIA, entre los cuales yo estoy presente, pero bueno, desgraciadamente yo vivo en Santa Isabel eh, a 300 kilómetros de Santa Rosa y, y bueno siempre es difícil para mí llegar a Santa Rosa este pero en general las mujeres siempre tenemos que abrirnos paso en los espacios de poder a los codazos y muchas veces este no te no nos no nos abren el micrófono este no sé por qué no habrá hablado Romina en ese momento pero la verdad es que es cierto lo que decís nos cuesta mucho a las mujeres ganarnos los espacios este, entre entre las primeras líneas de poder, incluso en la ONG, en, donde la, en las cuales yo de, de participo y milito desde, desde que empezó. Eh, siempre, desde que nacemos, las mujeres nos cuesta todo el doble. Y por supuesto que en la militancia también. Bien. Teniendo en cuenta de que este, esta causa del río Atuel, particularmente, es, es una causa que atraviesa mucho el feminismo, ya que eh, el río Atuel discurre por una serie de puestos en donde se crían cabras de eh, las productoras eh, o oh, y productores caprineros pero la, el trabajo, el trabajo de la de la producción caprina lo realiza la mujer, es un trabajo netamente femenino y este bueno nada el cauce del río discurre por todos estos puestos que está siempre lleno de mujeres que se abocan a la producción de cabras Bien. por eso este es una lucha que Que nos toca muy de cerca a las mujeres. O sea. eh, hace muchos años que venís militando justamente por el tema de los ríos. Eh, hablemos un poco de eso también, de cómo las mujeres fueron protagonistas en, en esta lucha, en las distintas manifestaciones que se realizaron en el oeste de la provincia. Vos te criaste ahí en, en, en el puesto de Ugalde, valga la, la redundancia, porque es el sí. puesto de tu familia. Eh, comentame cómo es esa organización de, de, de la que estábamos hablando, cómo fue la organización de las mujeres eh, oesteñas para pedir por el río. Bueno, eh, yo milito en la Asamblea de los Ríos Pampeanos eh, desde el día que se inició, que se inició la Asamblea, eh, en, en un corte que se hizo entre, en el cruce acá de las 151 y 143, y realmente la mayoría de nosotras, de las vecinas, éramos vecinas autoconvocadas que estábamos... Este, participando, no quiero desmerecer, no quiero decir que no hubiera varones, pero la mayoría éramos mujeres, este, y bueno por supuesto que en los primeros tiempos de la lucha éramos este, nos desmerecían, éramos las locas de la tuel, como, como siempre pasa, este, y, y en cuanto a mi historia, yo sí nací ahí en donde vos, donde vos decís, en el puente, los, en el, puente sobre el puente de los hinchuqueros, que no existía el puente, por supuesto. Eh, y bueno, desde muy pequeña supe, este, nací y ya no estaba en el río. Supe que nada, que, que esa injusticia se estaba llevando a cabo desde la provincia de Mendoza, eh, con la m, construcción de los nihuiles. Eso me fue explicado por mi familia desde muy pequeña. Así que eh, siempre, como que la, por ahí, eh, en los primeros tiempos de manera inconsciente, pero siempre estuve cerca de esa lucha. Y con la Asamblea, desde que se inició en 2012, Venimos militando, en, después la asamblea pasó a ser un, una organización social con personería jurídica en el año 2016, este, pero, pero sí es una, es una lucha que han llevado a cabo muchas mujeres, diría la mayor parte de las de la asambleístas somos mujeres. Eh, Juanita, eh, ¿qué expectativa tenés? ¿Que se empiece de una vez por todas a, a, a que ingrese agua? Eh, ¿O bueno, en muchas oportunidades, bueno, hay un fallo del 87 también que parecía que la Pampa recuperaba el río y no lo recuperó? ¿Cuál es la expectativa ahora con este, con este fallo? Y yo un poco más de expectativas que antes tengo. Eh, me parece que que esta vuelta, eh, Mendoza no tiene tantas eh, herramientas como para ladear el fallo. El otro día escuché que el gobernador Suárez condicionaba, ponía este, como condición que se hiciera la obra de portesuelo del viento, eh, habló del trasvase nuevamente, pero me parece que eh, esta vez eh, Mendoza ya tiene que cumplir y si no los, la corte tendrá que poner alguna intervención, la verdad que no sé cómo se maneja eso, pero... Eh, Tengo esperanza de que esta vez sí se va a cumplir el fallo, aunque también soy realista y sé que Mendoza no está acostumbrada a compartir el agua, eh, está acostumbrada a manipularla, a hacer con ella lo que, lo que se le ocurre y, y le cuesta entender que el río es un recurso interprovincial. Eh, así que soy realista, pero tengo un poco más de esperanza que en digamos años anteriores. Eh, Juanita, vamos a hablar de otra situación que están atravesando allá en el oeste provincial y que se da en el marco de esta pandemia y es que ya hace una semana que están sin internet en Santa Isabel, ¿es así? Es así, es así, es muy lamentable eh, para todos y todas nosotros los que estamos acá en Santa Isabel, como para cualquier persona ¿no? en esta situación de pandemia, todos este, dependemos de ese recurso, de ese servicio, eh, que ya deja de ser un servicio para ser un bien, un derecho que nos está negando y no sabemos bien por qué. Eh, no hay una explicación razonable desde las redes del municipio se explica que son hay secuestro de credenciales, o sea, te estoy diciendo lo que leo, ¿no? Uh -huh. eh, que no es problema del ARSAT ni de Aguas del Colorado, que es un problema local, que son 420 abonados, la verdad no entiendo, no entendemos, la, la, la información es poco precisa. ¿Quién administra y la bueno, Internet allá, Juanita? La Internet es municipal, Ajá. acá. Eh, y bueno, eh, ahora que el servicio es tan necesario, bueno, se corta en este momento, Suponte nosotros los que trabajamos en la docencia, en esta época nos tenemos que inscribir, lo tenemos que hacer por el sistema voz por voz, eh, y no podemos hacerlo, el tiempo corre, la verdad es que es preocupante la situación. Mm. Y también es preocupante para las personas que tienen tarjeta alimentaria, que, vos sabés que funciona por Postlet, que no se puede, tengo entendido que no se puede retirar dinero claro. del cajero para... Sí, sí. Entonces, bueno, eh, es una situación difícil, preocupante. Eh, nosotros ahí, eh, yo personalmente estoy este, eh, preparando con, con mi abogada un recurso de amparo para creo que se dice así, este, para, para que se explique y que se, de inmediato se restablezca el servicio. ¿Pudieron hablar con la Intendenta? ¿Les dio algún tipo de respuesta? No, la verdad que no. Este, la verdad que no. Tenemos este, planes de, de ir al Consejo Deliberante en el día de mañana que funciona para, como ciudadanos para ver por qué, no estamos, este, por qué estamos sin servicio de Internet y para pedir que se restablezca de manera inmediata. Porque la verdad es que... Es un servicio muy necesario, incluso tampoco anda demasiado bien el, el servicio de 4G. Este, y bueno, y esto implica un costo extra, digamos, para, para los que utilizamos ese servicio, ¿no? Ah. Bueno, ojalá que se restablezca, Juanita. No sé si quieres completar con algo, eh, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, cómperme. muchas gracias a ustedes. Feliz día de la provincia. Hoy mm. es el día de la provincia de La Pampa. Mm. Este. Que se recuerda porque fue el día en que se hizo, que se sí. eh, decretó provincia, mm. por eso es el Día de la Pampa. Así que feliz día de la provincia y bueno, feliz día del amigo y de la amiga a todos y a todas. Eh, y gracias por comunicarte. Bueno, que, que tengas buen día entonces, gracias. Igualmente para ustedes. Bien. Adiós. Juanita de Ugalde, eh, eh, militante social, integrante, eh, integrante de la CIA y Pampeana también. Eh, este, y bueno, militante por el río Atuel. Eh, contándonos. Eh, sus impresiones sobre el fallo de la Corte, pero también con esta novedad eh, de que están hace una semana sin internet en Santa Isabel. 8.55 minutos, ya volvemos. ¿Estás al tanto? ¿Estás escuchando Radio Carmes?